Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alabado sea Allah, quien creó de la nada los cielos y la tierra. Ha hecho de los ángeles mensajeros entre él y sus profetas, y los ha dotado de 2, 3 o 4 alas añade lo que quiere a la creación y él es todopoderoso nadie puede detener la misericordia que allah envía a los hombres y la que él retiene nadie puede dispensarla después y él es el poderoso el sabio oh gentes recuerden los favores que allah les ha concedido ¿Hay algún creador fuera de Alá que les proporcione sustento del cielo y de la tierra? No existe ninguna divinidad verdadera con derecho a ser adorada excepto él. ¿Cómo pueden pues apartarse de él? Y si tu pueblo te desmiente, oh Muhammad, recuerda que otros mensajeros anteriores a ti también fueron desmentidos y todos los asuntos retornarán a Allah para que decida sobre ellos oh gentes la promesa de Allah es cierta no se dejen seducir por la vida mundanal ni por el seductor del demonio porque se apartarían del camino de Allah ciertamente el demonio es un enemigo suyo tomadlo pues como el enemigo que es Él invita a quienes lo siguen a ser de los habitantes del fuego abrasador. Quienes hayan rechazado la verdad tendrán un severo castigo. Y quienes hayan creído y obrado rectamente obtendrán el perdón de Allah y una gran recompensa. ¿Acaso quien se ha dejado seducir por sus malas acciones hasta verlas como buenas puede compararse con quien Allah ha guiado? Aláh extravía a quien quiere por rechazar la verdad, y guía a quien quiere. Y no te consumas de pesar por ellos, oh Muhammad. Aláh sabe bien lo que hacen. Aláh es quien envía los vientos que forman nubes. Después, las conduce hacia un país árido y revive la tierra tras su muerte mediante la lluvia. Aláh es quien envía los vientos que forman nubes. Así será la resurrección. Quien quiera poder y gloria, que sepa que todo el poder y la gloria pertenecen a Allah, y que sólo pueden conseguirlos obedeciéndolo a Él. A Él ascienden las buenas palabras y enaltece las buenas acciones de los hombres. Y quienes tramen cualquier mala acción tendrán un severo castigo y sus planes serán se desmoronarán Y Allah los creó de polvo la primera vez y después de una mínima cantidad de esperma nutfah e hizo parejas de ustedes Ninguna mujer concibe ni da a luz sin su consentimiento y no hay vida que él prolongue o cuya duración acorte que no haya sido decretada y consta en un registro la tabla protegida y esto es fácil para hablar y no son iguales las dos masas de agua una la de los ríos es agradable al paladar dulce y buena para beber mientras que la otra la del mar es salada y amarga Mas de ambas comen una carne tierna y extraen adornos que lucen. Y puedes ver cómo las embarcaciones las urcan para buscar el favor de Alá y para que puedan serle agradecidos. Alá hace que la noche penetre en el día y el día en la noche, haciendo variar la duración de ambos a lo largo del año. Y ha sometido a su voluntad El sol y la luna ambos siguen una órbita hasta una fecha fijada. Ese es Allah, su Señor, y a él pertenece la soberanía absoluta. Y aquellos a quienes invocan fuera de él no poseen nada de los cielos y de la tierra, ni siquiera el fino pellejo que envuelve un hueso de dátil si los invocan no escuchan sus súplicas y si llegasen a escucharlas no les responderían y el día de la resurrección negarán que los adoraban y se desentenderán de ustedes y nadie puede informarte mejor oh muhammad que quien tiene conocimiento de todas las cosas oh gentes ustedes están necesitados de Allah mientras que Él no necesita nada de nadie y es digno de toda alabanza si lo deseara los destruiría y crearía a otros en su lugar y eso no sería difícil para Allah y el día de la resurrección nadie cargará con los pecados ajenos y si la carga de alguno fuera muy pesada y pidiese ayuda a otro para llevarla este no cargaría con nada aunque fuera su pariente más cercano solo puedes advertir oh muhammad y hacer que se beneficien de la exhortación a quienes temen a su señor a pesar de no verlo y realizan el salat y quien se purifique obrando con rectitud lo hará en su propio beneficio y a él será el retorno de todas las cosas para que él decida sobre ellas y no puede compararse el ciego que no quiere ver la verdad con el vidente el creyente ni pueden compararse las tinieblas con la luz ni la sombra el paraíso con el calor el infierno Ni pueden compararse los vivos, los creyentes con los muertos quienes rechazan la verdad. Allah hace escuchar a quien quiere. Y tú, oh Muhammad, no puedes hacer que escuchen quienes se hallan en las tumbas y que estos respondan. Tú no eres más que un amonestador. Realmente te hemos enviado con la verdad como portador de nuevas noticias a los creyentes y como amonestador a quienes rechazan la verdad y todas las naciones han tenido un amonestador y si te desmienten debes saber que también desmintieron a sus profetas las naciones que los precedieron a pesar de que aquellos se presentaron con pruebas evidentes con revelaciones y escrituras esclarecedoras. Después, castigamos a quienes rechazaron la verdad. ¿Y qué terrible fue mi castigo? ¿Acaso no ves que Alá hace descender la lluvia del cielo y hacen que crezcan frutos de distintos colores? Y hay montañas con vetas blancas y rojas de tonalidades distintas. Y otras son de un negro intenso. Y, asimismo, los hombres, las criaturas de la tierra y el ganado son de colores diferentes como prueba del poder de Allah. Realmente, solo temen a Allah los más sabios de entre sus siervos. En verdad, Allah es el poder de Allah es poderoso e indulgente Quienes recitan el libro de Allah realizan el salat y dan en caridad en secreto o públicamente de lo que les hemos proveído persiguen un gran beneficio que no perecerá Allah les dará su recompensa y aumentará su favor sobre ellos Él es realmente indulgente y agradecido y lo que te hemos revelado del libro el Corán oh Muhammad es la verdad que confirma las escrituras anteriores antes de que fueran alteradas por el hombre ciertamente Alá está informado de lo que hacen sus siervos y ve todas las cosas y concedimos el libro el Corán a quienes escogimos de entre nuestros siervos tu nación o oh Muhammad. Entre ellos hay quienes son injustos consigo mismos porque no cumplen con todo lo que deben cumplir ni respetan todas las prohibiciones de Allah. Otros se hallan en una situación intermedia, pues se alejan de lo que Allah ha prohibido, mas cumplen solamente los preceptos mínimos obligatorios. Y otros se apresuran a realizar todas las buenas obras que pueden con el consentimiento de Allah. Y esto, el haber recibido el libro, es realmente una gran bendición. Entrarán en los jardines de la eternidad, situados en los niveles superiores del paraíso. Lucirán en ellos brazaletes de oro y perlas y vestirán prendas de seda y dirán alabado sea a olá quien ha hecho que desaparezca toda nuestra tristeza ciertamente nuestro señor es indulgente y agradecido él es quien por su gracia nos ha hecho habitar la morada eterna del paraíso donde no conoceremos fatiga alguna ni la sensación de cansancio y quienes hayan rechazado la verdad obtendrán el fuego del infierno que ni acabará con ellos permitiéndoles morir para descansar del suplicio ni tampoco se les mitigará en lo más mínimo así es como recompensamos a quienes niegan la verdad y allí gritarán suplicando señor sácanos de aquí para que podamos actuar con rectitud y no como hacíamos antes se les dirá acaso no se les concedió una larga vida para haberlo hecho y haber reflexionado sobre la exhortación que recibieron asimismo se presentó ante ustedes un amonestador y lo rechazaron sufran el castigo pues los injustos no tendrán quién los socorra ciertamente alá posee el conocimiento absoluto del gaib que sus siervos ignoran en los cielos y en la tierra y conoce lo que albergan los corazones él es quien ha hecho que lo sucedan en la tierra generación tras generación y quien rechace la verdad lo hará en perjuicio propio Y la incredulidad de quienes niegan la verdad no hará sino aumentar la ira de su Señor sobre ellos y su propia perdición en la otra vida. Diles, oh Muhammad, ¿no han reparado en las divinidades a las que invocan fuera de Allah? Muéstrenme que han creado en la tierra o su parte en el dominio de los cielos. ¿O acaso les hemos concedido algún libro que han creado en la tierra? en el que se basan para defender sus argumentos? Por supuesto que no. Más lo que los injustos que rechazan la verdad se prometen entre ellos, no es sino engaño y falsedad. Ciertamente, Allah evita que los cielos y la tierra se desvíen de sus órbitas. Y si se desviaran, nadie excepto Él podría devolverlas a su lugar y que no se desviaran y mantenerlos en él en verdad él es tolerante e indulgente al posponer el castigo de quienes rechazan la verdad y los idólatras de la Meca juraban solemnemente por Allah que si se presentara ante ellos un amonestador serían la nación mejor guiada mas ahora que les ha llegado un amonestador Muhammad al-Mu no han hecho sino alejarse más de la verdad debido a su arrogancia en la tierra y a lo que maquinan pero lo que traman solo perjudica a sus autores acaso esperan que le suceda lo mismo que les ocurrió a quienes los precedieron que fueron castigados por desmentir a sus profetas y no encontrarás ningún cambio ni alteración en el proceder de allah con quienes rechazan la verdad ¿Acaso no recorren la tierra y ven cuál fue el final de quienes los precedieron a pesar de que los superaban en fuerza y poder y reflexionan sobre ello Mas nada ni en los cielos ni en la tierra puede escapar de Allah En verdad él es el omnisciente y todopoderoso Y si Allah castigara a los hombres por sus acciones No quedaría sobre la faz de la tierra ninguna criatura Pero les concede un plazo hasta una fecha determinada El día de la resurrección Y cuando llegue dicho momento Allah los juzgará con justicia Pues Él observa todo lo que hacen sus siervos